Hola y bienvenido o bienvenida a una nueva lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy vas a aprender español con una expresión que se utiliza de vez en cuando en español. En boca cerrada no entran moscas. Hemos creado este episodio por un mensaje que nos envió Serge desde Bélgica. Le enviamos un saludo. En su mensaje, Serge... Nos sugirió que habláramos de esta expresión, nos pareció una buena idea, porque seguro que encuentras situaciones en las que puedes usar la expresión «en boca cerrada no entran moscas». Antes de continuar, voy a informar de algo, creo que es necesario. Además, está relacionado con la expresión de hoy. Mucha gente nos envía mensajes haciendo sugerencias. Estas personas nos piden que hablemos de una expresión, de algún personaje interesante, de temas culturales, de temas de actualidad o de otras cosas interesantes para mejorar tu español. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, te cuento esto porque hay algunos temas de los que no voy a hablar en el podcast o en los vídeos. Te contaré brevemente por qué. Una sugerencia que nos envían muchas veces es hacer un episodio sobre la familia real. Ya sabes, el rey de España, la reina, sus padres, sus hijos… Hemos recibido esta sugerencia muchas veces desde que empezamos el podcast. Bien. No vamos a hacer ningún episodio sobre la familia real. El motivo es muy sencillo. No puedo hablar con libertad sobre este tema. Si no puedo hablar con libertad, mmm, prefiero no hablar. Si hiciera un episodio sobre este tema, mmm, tendría que ser un anuncio publicitario y mmm, no podría hablar con sinceridad, así que prefiero no hacerlo. Por supuesto, si alguna vez vienes por España y te tomas unas cervezas con nosotros, estaré encantado de hablar contigo sobre este tema y dar mi opinión, pero no lo voy a hacer de forma pública. Otro tema por el que la gente está preguntando mucho es Cataluña. Hace tiempo hice un episodio sobre este tema, pero no voy a volver a hablar sobre él. ¿Por qué? Pues es sencillo. Hay mucha gente en España que está exaltada con este tema. Exaltar significa expresar sentimientos de una forma radical. Aumentar esos sentimientos hasta el máximo. En español decimos que el ambiente está caldeado. Esta expresión quiere decir que la gente está muy enfadada. Cuando la gente está tan enfadada hace cosas que no están bien y se agrede verbalmente o, o físicamente. Todo esto ha sido provocado por el comportamiento absurdo e infantil de nuestros políticos. Si alguna vez los políticos españoles y los políticos catalanes empiezan a comportarse como personas adultas, tal vez pueda hablar del tema. Mientras tanto, prefiero no tratar este asunto. En boca cerrada no entran moscas. Por supuesto, si tienes otras sugerencias, puedes enviarlas. ¿Por qué te cuento esto hoy? Bueno, pues porque esto que te estoy contando está relacionado con la expresión En boca cerrada no entran moscas. Cuando te explique la expresión, comprenderás por qué he contado esto hoy. Ya sabes que siempre me gusta explicar las cosas en contexto. ¿Por qué? Porque es la única forma de que aprendas de forma eficiente y a largo plazo. Generalmente cuando te explico expresiones, te explico la expresión y después te cuento historias para que la escuches en contexto. Hoy lo he hecho al revés. Te cuento primero una historia y después te la explico. Es otra forma de hacerlo bueno, nosotros a aprender español, que es lo que más nos interesa. Voy a empezar explicándote las palabras que forman la expresión «en boca cerrada no entran moscas». Pero antes, permíteme que te recuerde los audiobooks de Spanish Podcast. Si te gustan las lecciones de español que puedes encontrar aquí, puedes descargar muchas con nuestros audiobooks. Puedes descargar los 100 primeros episodios, los 100 siguientes o los 100 siguientes a los siguientes. <ríe> También puedes descargar packs que incluyen 200 episodios o los 300 episodios. Todos estos audiobooks incluyen el texto en formato PDF, EPUB y Kindle, y los archivos mp3 para que los escuches donde quieras. También hay otros dos audiobooks que te pueden interesar. Estos audiobooks son diferentes de las lecciones del podcast. El primero es el aprendizaje descomplicado. Este audiobook es un audiobook en español y pensado para estudiantes de español. Con este audiobook, además de mejorar tu español escuchando y usando las transcripciones, aprenderás muchas cosas interesantes sobre el aprendizaje. Si sigues los consejos del audiobook, te convertirás en un estudiante mucho más eficiente. El otro audiobook es el pack de diálogos. Este pack te ayudará a aprender español escuchando diálogos de la vida cotidiana. Todos los diálogos tienen la transcripción y una lección en la que te explicamos muchas cosas interesantes sobre ellos. Además, puedes practicar hablando con dos archivos de audio que incluimos en el pack. Hay una guía de aprendizaje para que lo uses y consigas el máximo rendimiento. Si te interesa cualquiera de ellos, ve a SpanishPodcast.net y pulsa en el menú Audiobooks. Palabras que forman la expresión La primera palabra de la expresión es EN. La palabra EN es una preposición de lugar. Es decir, la utilizamos cuando queremos decir dónde está algo. Tres frases de ejemplo. Repítelas después de mí. Así practicas la pronunciación. Hay una manzana en el frigorífico. Hay mucha gente en la calle. He estado en Madrid. La segunda palabra de la expresión es boca. Seguro que conoces esta palabra. La boca es un órgano del cuerpo humano. La boca es el órgano que utilizamos para comer y beber. En la boca están los labios, la lengua y los dientes. La tercera palabra de la expresión es cerrada. Esta palabra es un adjetivo que procede del participio del verbo cerrar. Cuando una cosa está cerrada, significa que no se puede entrar. Por ejemplo, repite esta frase después de mí he ido a la tienda, pero está cerrada. Significa que tenías que comprar algo. Has ido a la tienda y no has podido entrar. No has podido entrar porque la tienda no está abierta. La tienda está cerrada. La siguiente palabra de la expresión es no. Creo que no es necesario que te explique esta palabra. No es la negación más básica del español. Es una palabra que, curiosamente, se parece mucho en casi todos los idiomas. La siguiente palabra de la expresión es entran. Este es el presente de indicativo del verbo entrar, concretamente la tercera persona plural. Ellos o ellas entran. El verbo entrar tiene un significado muy sencillo, seguramente lo conoces. Entrar es pasar de fuera adentro. En el ejemplo de antes, fuiste a la tienda y no pudiste entrar porque estaba cerrada. Si la tienda hubiera estado abierta, hubieras podido entrar. Hubieras podido pasar de fuera a adentro. La última palabra de la expresión es moscas. Una mosca es un animal, un animal muy pequeño. Una mosca es un insecto. Una mosca mide unos 6 milímetros de largo y suele ser de color negro. Las moscas son insectos un poco molestos porque siempre están cerca de la comida y entran en las casas. En el podcast ya te he explicado otras expresiones que usan la palabra mosca, como tener la mosca detrás de la oreja o estar mosca. Todas son expresiones muy utilizadas en español. Así que, ¿qué significa en boca cerrada no entran moscas? En boca cerrada no entran moscas. Significado. El significado literal de en boca cerrada no entran moscas es que si cierras la boca, si no abres la boca, las moscas no pueden entrar en ella. Pero ya sabes que las expresiones casi siempre Quieren decir una cosa diferente al significado literal de sus palabras. En boca cerrada no entran moscas significa que, para no tener problemas, a veces es mejor no hablar. Por ejemplo, algunas veces puedes decir algo que hace daño a otra persona. Si sabes que esto puede ocurrir, es probable que pienses en boca cerrada no entran moscas. ¿Es una recomendación o una advertencia? ¿Sabes que, si no hablas, no habrá problemas? No harás daño a la otra persona. Otro ejemplo. Hay algunos países en los que la libertad de expresión está limitada. Es decir, si hablas en público sobre determinados temas, pueden ponerte una multa o incluso puedes ir a la cárcel. Si alguna vez tienes pensado hablar en público sobre esos temas, es probable que algún amigo o amiga te digan «en boca cerrada no entran moscas». Tu amigo o tu amiga quieren decir que, si no hablas de esos temas, no tendrás problemas. cómo ves, esta frase se utiliza generalmente como advertencia o recomendación. Es una frase que se suele decir a otras personas para recomendarles que no hablen demasiado o que tengan cuidado con las cosas que dicen. Estas recomendaciones no quieren decir que tengas que estar siempre callado, que no puedas hablar nunca más con nadie. Simplemente quieren decir que pienses lo que vas a decir antes de decirlo. De esta forma evitarás problemas. Por eso prefiero no hablar de la familia real o del asunto de Cataluña, porque ya sabes que en boca cerrada no entran moscas. Practicar la pronunciación Vamos a practicar la pronunciación. Esta expresión no se conjuga, así que hoy nos ahorramos eso. Repetiré la expresión cinco veces intenta copiar la pronunciación y la entonación. Si no te sale bien, no te preocupes. Lo harás mejor cuando repitas el episodio. Si no puedes hablar en voz alta, repite mentalmente. Aunque no lo creas, también te ayudará. Vamos allá. En boca cerrada no entran moscas. En boca cerrada no entran moscas.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 y que te ayude a mejorar tu capacidad de comprender y hablar español. Usa la repetición, usa la imitación, usa la constancia y todas las demás técnicas que te explicamos para aprender español. De esta forma conseguirás que todo el contenido que has escuchado quede grabado en tu mente. No solo se trata de aprender las cosas que te explico de forma activa, Se trata de que también estás aprendiendo de forma pasiva. Estás escuchando las frases que hago, el vocabulario que uso y muchas otras frases. Esto también es una forma de aprender. Ya sabes que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del foro privado de la comunidad, a través de email o mediante las redes sociales. Intentaremos ayudarte lo antes posible